que provocaron la muerte de 9 de los abril. Son las 5.45 minutos en ambas que venían sin todo el territorio. En la situación minutos. Hasta aquí las informaciones a través del material reporte. Les agradecemos la atención de todos. Que provocaron la muerte del joven Carlos Abril. Son las 5:45 minutos en las que vienen en el territorio. No, son las 5:45 minutos. Hasta aquí las informaciones a través del Les agradezco habrá... la atención prestada a esta un... Buenas noches.